Se me hizo que duró muy poquito esa ofrenda.、Okay. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos, capítulo 51. También quiero darle una bienvenida a Linda, Linda Dill. Ustedes conoce, conocieron al hermano Wayne Dill, este, hermana Bárbara. Y ella está aquí con nosotros esta, esta mañana. Linda, l e v a n t a la mano. Ok, ahí está Linda. Este, no está casada. Ok, este, no está casada. Ahora, pero tampoco está buscando novio. Ok, no, no, no, no. Ok, ni mucho menos. Este, Muy bien. Salmo 51. Cuando usted lo tenga. Póngase de pie. Quiero pedirle que por favor apague su mugroso celular. ¡Amen, amen, amen! Hermano, hermano yo, creo, yo, creo que, yo creo que este libro merece respeto. Yo creo que es mucho más importante la predicación de la palabra de Dios que lo que tenga que decir tu suegra o que lo que te tenga que mandar. A、uh, ese muchacho. No, no, no. Apague su celular. Es más, próximamente vamos a poner unos anuncios aquí. Apague su celular antes de entrar. Es, es, es, es molesto, hermano. Molesta. Yo no, yo no sé a usted, pero、uh, es, es molesto cuando usted está hablando y que otra persona está hablando o que le interrumpe. O no, o no sé si usted ya se ha impuesto que todo el mundo le i n t e r p Pero es, es falta de educación, eso, hermano. Falta de cultura. Ok, bueno, este, salmos, salmos, mejor vamos a. Alguien me, me trató de extorsionar esta mañana y me dijo que si yo predicaba 15 minutos, yo iba a tener unas halls. Pero. Eh, a, a, mí no、me, a mí no me importan las, las mordidas, las extorsiones. Este, pero a lo mejor voy a predicar 15 minutos, no sé, no se crea. Salmo 51, ¿ya lo tiene? Ok, este. Hasta, es más, todo el salmo, todo el salmo. Todo el salmo. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, y así no s vamos hasta el versículo 19. Salmo 51 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. m á s y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. ¿Qué? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermano, el pecado debe causar tristeza en nuestras vidas. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, u corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de delante de ti, En mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. De sí,、oh、Dios, Dios de con tu Señor, abre mis labios y publicaré mi boca a tu alabanza.、No sacrificio que yo lo daría. No、tu los sacrificios de Dios son, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Jehová, oh Dios. Todos el 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo q u e m a d a Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos una vez más. Señor, estamos delante de usted. Señor, con un corazón dispuesto. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones cargados en esta mañana, Señor. Necesitamos, Señor, deshacernos de algunas cosas que están asediando nuestra vida, Dios. a y ú d a n o s Señor, a despojarnos de todo pecado, Señor. a y ú d a n o s Señor, a hacer lo correcto siempre delante de ti, Padre. Otra vez, Señor, te pido que si, no, que si hay alguien aquí que no es salvo, Que esta mañana venga Jesús, por favor, toca cada uno de sus corazones, el nombre de Cristo. Amén. ¿Puede sentarse? Los c a s s e t e s de los tigres del norte, los cadetes de Linares y basura de Napoleón, de los buquis. Ya sé, es lo que le gusta a hermano Tavo los b u q u i s Este, oh hermano, tire esa, esa basura. Yo, yo, no sé, yo no sé qué van a hacer en el cielo ustedes. Yo no, yo no sé qué va a h a c e r en el cielo. Mundano, cristiano mundano. Ok, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Nada más, nada más quiero decirle esto, hermano. Yo le amo. Yo te amo,、okay. amo a los que me aman y amo a los que no me aman. No, amo a todos, amo a todos. Este, esta mañana quiero decirte nada más eso: te amo. Y este,、uh, quiero, de, bueno, voy a hacer una declaración primero. Escuche bien: el perdón no cambia para nada el pasado. Pero sí puede cambiar el futuro. Tú puedes comenzar ahora. Yo no sé cómo haya alguien que no quiere perdonar a otro. Tú vas a llevar hasta la tumba ese. Por eso estás amargado. Por eso tienes esa cara de suegra. Amén, amén. Porque estás amargado, no has aprendido a perdonar. La Biblia habla acerca de eso. Quítese de vosotros. a la, mi respeto para mi suegra. Si hay una mujer a, a quien yo respeto y a m o es mi suegra, ¿verdad? porque es la mamá de mi, de mi esposa. Ahora, este, pero hermano, s déjeme n a p r e n d e a perdonar. Aprende a perdonar. El bien no va a ser para la otra persona. El bien va a ser para ti. Va, vas, a, vas a aprender. Escuche lo que. Ok, ya dije esa declaración. Ahora voy a pasar a la Biblia. La Biblia dice en Mateo capítulo 5. Nada más se escucha. Versículo 8 dice estas palabras: Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos. Verán a Dios. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Estoy hablando, en su mayoría, yo sé que estoy hablando a personas salvas, a personas que ya tienen a Jesús. Entonces, si tú tienes a Jesús, vive como alguien que tiene a Jesús. No vivas una vida doble. Algunos cristianos vivimos una vida en la iglesia. Está bien, tú, tú criticas a los que son hipócritas o a los que hacen esto y lo otro, pero algunos somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. Yo creo que el cristiano debe ser cristiano donde quiera que está parado. Tú debes ser el mismo adentro y debes ser el mismo afuera. Dice la Biblia: Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Yo lo siento, si tú no eres salvo esta mañana, si tus pecados todavía no han sido perdonados, tú no podrás ver a Dios. La Biblia habla de dos lugares: el cielo para los salvos y el infierno para los perdidos. Para los i n c o n v e r s o s dice la Biblia: Hoy he puesto camino de vida y camino de muerte. Escoge hoy. No hay mañana sin Cristo. No hay perdón sin el Señor Jesucristo. No hay perdón sin la sangre derramada en nuestros corazones. Sangre de Cristo, su Hijo. Yo adoro este versículo, hermano. Yo, yo no sé, pero. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amigo, esta mañana que nos está aquí por la primera vez, quiero decirte algo. Hay alguien que te ama. Hay alguien que tiene cuidado de ti. Hay alguien que todo el tiempo ha tenido cuidado de ti. Y ese se llama el Señor Jesucristo. Es Dios. Es Dios. Dice la Biblia: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. El amor de Dios cantó la mano martita. En el cielo yo voy a cantar igual que la mano martita. Aquí lo siento, yo no puedo cantar. Si comienzo a cantar, todos se van a salir. Pero en el cielo voy a cantar. Cielo voy a cantar perfecto, hermano. En el cielo no me vas a criticar, tú. Ok, Ahora, este, ahora lo único que tengo que hacer es predicar. Okay, ahora, entonces, hermano, quiero hablarle en esta mañana acerca del de perdón. La palabra ahí, bienaventurada, en capítulo 5 de,、uh, de Mateo, significa feliz. Eso quiere decir que los cristianos debemos ser personas felices. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, dile a tu cara, en esta mañana, infórmale a tu cara, que cuando Jesús llegó a tu corazón, tú fuiste salvo. Y q u é dice la Biblia que ahora, pues, Romanos 8:1, ese no te lo voy a cobrar. Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:8. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Una vez salvo, salvo forever, salvo para siempre, salvo para siempre. Eso quiere decir que esta mañana, hermano, yo soy salvo. Esta mañana tú eres salvo. Vamos en camino al cielo. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Gloria a Dios. Hermano, yo no pierdo el sueño pensando cada noche. Y no le pregunto a mi esposa: Honey, ¿soy salvo? No. No. Yo soy salvo. Cristo ha perdonado mis pecados. Hace 27 años pasados, Jesús perdonó mis pecados. Gloria a Dios, soy salvo. ¿Tú eres salvo? Si no eres salvo, yo te invito a venir a Jesús esta mañana. Jesús no le decepcionará, mi hermano amigo. Jesús no, no decepcionará. Los cristianos sí lo decepcionamos, pero Jesús no decepciona a nadie. Él es fiel, Él es fiel. Una de las palabras más bellas de nuestro vocabulario, de los seres humanos, es la palabra perdón. ¿Te acuerdas cuando le dijiste Señor Jesucristo? Perdóname. Señor Jesucristo, te pido que perdones cada uno de mis pecados. Dice la Biblia que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados y a nuestras maldades, a nuestras iniquidades, sino que nos ha dado su misericordia, dice en el Salmo 103. Dice que como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, hermano. Yo no sé cuánto de lejos está el oriente del occidente y usted tampoco sabe. No intentes medir la distancia, pero yo creo que es muy lejos. Dice que, como a la altura de los cielos hacia la tierra, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Si tú eres salvo, tú has sido perdonado. Tenemos que aprender acerca del perdón de Dios, tenemos que perdonar a otros. De、primero, tenemos que aprender acerca del perdón de Dios. Dios nos perdonó. Primero, tenemos que aprender a perdonar a otros. Y tres, tenemos que ap aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Cree lo que dice la Biblia a la palabra de Dios. Dios es fiel a su promesa, mi hermano. Dios es fiel a su palabra. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es el mismo. Ahora, si todos aprendiéramos lo que significa esta palabra perdón, evitarían, evitaríamos muchos dolores y muchas consecuencias desagradables. El dulce salmista de Israel nos comunicó parte de la emoción que experimentó personalmente después de pedirle a Dios: Él dijo, Lávame más y más de mi maldad y límpiame. De mi pecado, Salmo 51, 2. Salmo 51, 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre. La palabra, ahí está otra palabra, otra vez la palabra bienaventurado. Bienaventurado, palabra feliz, feliz. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, 1 y 2. Perdón cancela el pasado y nos permite comenzar de nuevo. Amigo, tú puedes comenzar de nuevo. Si usted está sin Jesucristo esta mañana, tú puedes comenzar ahora. Jesucristo ofrece plena salvación. Él murió por nuestros pecados. Un gran predicador llamado,、uh, este. Cuando antes era un tremendo predicador, Bill Graham dijo esto: el perdón de Dios no es una frase casual, es la eliminación de toda nuestra suciedad y degradación del pecado, el presente y el futuro. La única razón por la que nuestros pecados pueden ser perdonados es que en la cruz Jesucristo pagó completamente el castigo por todos nosotros. Sin embargo, solo podemos obtener el perdón si nosotros nos postramos al pie de la cruz, llenos de contrición, s c en confesión y llenos de arrepentimiento. Ahora no se me asuste con esa palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento nada más significa cambio de mente y cambio de dirección. Pero yo creo que sí debemos mostrar, hermano, arrepentimiento. Debemos mostrar los que hemos recibido a Cristo. Debemos de, de, debemos de,、uh, de este, mostrar un cambio de mente y un cambio de dirección. Nuestras vidas, hermano, una vez que recibimos a Jesús, no deben ser i g u a l Déjenme decirle a ustedes, jovencitos: Dios es tan serio. Jóvenes, ustedes, jóvenes, que además a veces vienen a perder su tiempo aquí. Dios está en serio. Dice la Biblia en, Gala, en Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre, y una que otra mujer también, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No creas, joven, que te vas a salir con la tuya. Estoy hablando de los jóvenes que se portan mal, que tienen una mala actitud mientras vienen. Papi, ¿qué les enseñas a tus hijos? Papá, ¿qué les estás enseñando en tu casa a tus hijos? ¿Sabes que nuestros hijos son el reflejo de los padres? ¿Sabes que vemos a tu hijo, a, a, a, a, a ti a través de tu hijo? ¿Sabes tu hijo? Dios está en serio, jóvenes. Ten cuidado porque se te puede apagar tu lámpara. Dios no está jugando. Ok. Aquí tenemos la oración de un hombre arrepentido: de un hombre que él sentía que su vida había sido manchada por causa del pecado. El pecado había hecho estragos en su vida. Pero qué bueno que tenemos a un Dios de la segunda oportunidad. Qué bueno que、uh, oh, en la, en la misericordia de Dios va más allá que nuestro pecado, hermano. La Biblia dice: Por cuanto abundó el pecado, abundó el pecado y está abundando el pecado, hermano, en nuestra ciudad y en nuestro estado. Pero la gracia de Dios sigue siendo la misma. Aunque aumentó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Ese don inmerecido, eso es lo que Dios nos da, hermano. Que no merecemos, nadie merecemos el perdón de nuestros pecados. e s la oración de un hombre que, que sintió que, que su vida estaba destruida, que solo Dios podía perdonar el pecado. Salmos 51, 3 y 4, mire lo que dice. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sean reconocidos j u s t o en tu palabra y t e n i d o por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. La v i b l i a dijo: Yo he nacido del pecado. La Biblia dice en Romanos 3:10: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero mira la petición de David. David le, le, le pidió a Dios y le dijo ahí, en el, en el, ahí mismo en el Salmo 51, 7 al 9: Mire lo que dice: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Será crear a los huesos que has abatido, esconde de mí tu rostro de mis pecados, rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Isaías 1, 16, 17. Vamos a ver por ahí, Isaías. Espero que no me equivoque. Hace varias semanas que no he circulado por aquí, por esta área. Sí, Salmos. Perdón, Isaías 1, 16. A ver, sí. Ok. Dice así: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid Al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la vida, a la viuda. Versículo 18: Venid luego, ahí está el versículo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el pasado. Lo que importa es e l presente. La mujer samaritana fue, vivió una vida perdida, pero Jesús tuvo compasión de ella. Una mujer que había pecado mucho, pero fue a Jesús y él le perdonó. ¿Recuerdas también a esa otra mujer que la tomaron en esos fariseos, esos、uh, metiches, que la agarraron y dijeron: Señor, mira a esta mujer,、uh, está, la tomamos en adulterio. Nada más Jesús se puso, se hincó, se puso de rodillas y comenzó a, a escribir. No sé qué escribió. No juzguéis para que no seas juzgado. Yo no, yo no sé qué, qué escribió. Y él escribió unas palabras ahí. Él levantó su, su rostro después de escribir eso,、no、sé, ese versículo o algo, esa frase. Y él no vio a nadie. Él no vio a ningún metiche ahí junto a esa mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Señor, se han ido. Dijo él, ¿dónde están los que te.? Dijo, no, dijo, yo tampoco te, te condeno. Vete y no peques más. Ese era el corazón de nuestro señor Jesucristo, hermano, cuando él estuvo aquí en la tierra. Él tenía un, un corazón perdonador. Él perdonaba. A los pecados, a a los p e c a d o s a las personas. Y el salmista aquí dice en el Salmos: purifícame con el soplo y ser limpio. La Biblia dice en 1 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Fuimos creados de nuevo, hermano. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, re recibimos una nueva naturaleza. Fuimos creados otra vez de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. Dice ahí: purifícame con hisopo y ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, gracias a Dios que ya hemos sido perdonados. Pero todavía hay mucha gente que no ha sido perdonada. Ahora quiero darle esta mañana nada más tres puntos, y cada uno de estos es cinco minutos: cinco, diez, quince, ok. Como dijo Manuel Lupe: okay, tres puntos tengo aquí y son de cinco minutos cada uno. Le prometo que así va a ser. Quiero hablarle,、eh, aparte del perdón, quiero hablarle de tres resultados del perdón: número uno, reconciliación. Hermano, ¿y e s o con qué se come? Ahorita te voy a decir con qué se come. Fuimos r e e n en relación con Él. En lugar de hostilidad, hay amor y aceptación. En lugar de enemistad, hay amistad. Ahora somos amigos de Dios, hermano. Los que hemos sido perdonados ahora tenemos como amigo a Dios. Que Dios estaba, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gracias a Dios que Él no, vio, él no, él no se detuvo mucho, hermano, a ver nuestro pecado. Él dice: Todo aquel que invocare, en nombre del Señor, será salvo. Dios estaba, cuando Jesús estaba en la cruz, hermano, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba tratando de reconciliar al hombre con Dios. Es que yo estaba buscando a Dios. No, tú estabas buscando otra cosa. Dios está rogando en cada momento a los hombres que se arrepientan de sus pecados. El Espíritu Santo, hermano, está tocando el, el corazón de los hombres para que se arrepientan, para que cambien su mente, cambien su dirección del infierno hacia el cielo. La Biblia dice que hay, hay dos caminos: hay, camino, hay, el, hay un camino a, a este, a, a, amplio que lleva a la perdición, y muchos van por ahí, pero hay un camino estrecho que lleva a la vida eterna. Jesús dijo en Juan、uh, 14:6, Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Resultados del perdón: número uno, fuimos reconciliados. Tú fuiste reconciliado con Dios. Jesús nos reconcilió a, a, a través de su sangre preciosa. Juan 1, 29. es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es todo lo que el pecador necesita para el perdón de sus pecados. Tienes que creer. Número uno, reconciliación. Fuimos reconciliados. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora, por la muerte de Cristo, fuimos reconciliados otra vez. e s a historia me recuerda al hijo pródigo. ¿No te recuerdas algo acerca del hijo pródigo, hermano? Ese hijo pródigo se fue, vivió una vida perdida y todo. Pero cuando regresó, el papá no le reprochó nada. Su papá le recibió. Y yo creo que para un papi, para una mami, no hay hijos malos. Yo creo que aun por malo que sea el muchacho y cabezón y socarrón y. Rebelde, yo creo que para mamá y papi no hay no hay hijo a y h malo. Ahora, pero no, te, pero no te escondas detrás de esa misericordia, ¿verdad? Ah, este, ah pues el hermano dijo que. Ah, pues no, no, no. Ok, ahora, número dos: purificación. Fuimos purificados. Mire lo que dice en Salmo 51, 7, ahí mismo, en, en Salmo 51, 7. Es un precioso salmo, hermano. Este 51, 7 dice: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora. La escena misma del perdón es nuestra restauración a nuestra proposición original delante de Dios. Fuimos purificados. Nuestros corazones han sido limpios. Vamos a ir a Primera de Juan 1:9. de Juan, Juan 1:9. Mire lo que dice: Si confesamos. Nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado, amigo, amiga, que la sangre de Cristo, siempre he dicho esto, no puede limpiar. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Romanos 4, 7. Romanos 4, 7. Diciendo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Habla acerca de la bienaventuranza, de los salvos. Somos salvos, somos salvos para siempre. No te creas ese cuento que la salvación se pierde. No es cierto. Si tú eres salvo, eres salvo para siempre. Si hay algo en el, en el que Dios está tan serio, hermano, es en este asunto de la salvación. Porque dice en el Antiguo Testamento que Dios no quiere la muerte del que muere. Y en, tienes que entender esto: Dios no quiere que la, que la persona muera sin Cristo. Que la persona muera sin antes haber, a, a, haber as, a, aceptado su culpabilidad. y... Todos su,、uh, sus pecados delante de Dios, su pecado delante de Dios. Ahora, otro aspecto, esto es hermoso, hermano, de la purificación. Escucha, es que Dios olvida se olvida de nuestros pecados cuando Él nos perdona. Qué bueno que t e n e m o s un Dios un poco ahí,、hey, tómalo bien, no me, no soy hereje, no me crucifiques, tómalo por el lado bueno. q u é bueno que tenemos un Dios olvidadizo. q u é bueno que Dios olvida nuestro pecado. Eh, eh, eh, él se olvida de nuestros pecados cuando, nosotros, cuando nos perdona. Dice: Porque seré propicio a sus injusticias nunca más. Este es el versículo que estaba esperando llegar: Hebreos 8:12. Este versículo es maravilloso: 8:12. Quería llegar a este versículo. Quería que tuviese este versículo, hermano, esta mañana. 8:12. Mire lo que dice: tanto es para salvos y no salvos, cristianos o no cristianos, porque seré propicio a sus injusticias. Oh, mire lo que dice, hermano. Si tú no has subrayado esta frase, subráyala. Si tú eres salvo, dale gracias a Dios. Si no has subrayado esta parte, esta porción de la Biblia, subráyala por favor para que nunca se te olvide. Mire lo que dice Dios, mi hermano: Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gracias a Dios que tenemos a un Dios que perdona. Gracias a Dios que tenemos a un Dios que olvida. Él puso nuestros pecados, hermano, en el mar del olvido. Vamos a ir a. Ahorita creo que lo pasamos por ahí. Salmo 103, 12. Ah, ese salmo me encanta, hermano. Es más, todos los cristianos, todo s cristiano s debe n saber este salmo. Todo cristiano debe saber este salmo. Tú deberías de, deberíamos de poder uh, uh, este, decirlo todos los días. Salmo 103, 12. Oh, mira lo que dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Perdón, perdón, e s e no es. ¿Por qué no me dices? Ese no es. Bueno, pero es parte de la Biblia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Te sirvió.、Versic、Malo que hubiera leído el Atalaya, y otra cosa.、Eh, Mire lo que dice: Salmo 103, 12. Mire lo que dice: Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nosotros, nuestras rebeliones. Gloria a Dios. q u é bueno que soy salvo. q u é bueno que no tengo que preocuparme. Hermano, tu salvación no fue por ocho días, o quince días, o un mes. Dios no e s r entero, hermano. Él nos perdonó y nos perdonó para siempre. Isaías 38, 17. Casi estamos para terminar. Estamos en el segundo punto. Isaías 38, 17. Biblia, ¿verdad? La Biblia. Creía Biblia. Ahí está la Biblia. He aquí: Amargura grave me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó. Librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Jesús clavó tus pecados y mis pecados en la cruz. Número uno, dijimos, re. Conciliación. Número dos, purificación. Los resultados de la salvación. Y número tres, con esto terminamos. Con esto nos vamos a comer. Absolución. Absolución. Esto es el perdón. Es el perdón hace que Dios abandone sus acusaciones contra nosotros. No aplicará el castigo que merecemos. Que merecen nuestras culpas, Jesús le dijo a la mujer a d u l t e r a Ni yo te condeno, vete, no peques más. Juan 8, 11. Y ahorita también yo le mencioné este versículo, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Los que están en quién? Cristo. En Cristo. Los que tienen a Cristo en su corazón. Cristo dijo en la cruz: Consumado es. Cristo clavó el pecado, tu pecado y mi pecado, en la cruz. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, número uno. Si usted está sin Jesús esta mañana, usted necesita venir a Jesús, a Cristo, para el perdón de sus pecados. Tú necesitas mostrarle a Dios que quiere ser salvo. Los cristianos, ¿cuál es, cua, cuál es la aplicación de este mensaje para nosotros, los cristianos en esta mañana? La aplicación es esta, hermano. Que debemos dejar de ser egoístas y aprender a ser cristianos y, a y compartir a Jesús con los demás. Así como tú fuiste salvo, tú debes decirles a otros. El año pasado, hace unos meses, yo venía un jovencito en. La ciudad de Morelia, Michoacán. No recuerdo el nombre ahorita. Y yo le dije, amigo, ¿recibiste a Jesús en tu corazón? Él me dijo s í Le dije, cuando tú mueras, ¿a dónde vas a ir? Me dijo, al cielo. Le dije, bueno, amigo.、Le、dije, yo no puedo hablarle a, a todos tus amigos y a tus familiares. Le dije, pero tú sí puedes hablarles. d i l e s a otros, diles a tus amigos, c ó m o fuiste salvo. Cristiano, para eso fuimos salvos. Para decirles a otros que vengan a los pies de Cristo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, por favor. Cerrar todos nuestros ojos, inclinar todas nuestras cabezas. Por favor, por favor, hermano. Quiero que usted me muestre respeto ante Dios esta mañana. Si usted no va a venir aquí al altar, usted debería de estar ahí de rodillas en su banca.、Oh, pero me, no estés hablando, no estés hablando. Ahora, si quieres hablarle a alguien, háblale a alguien que no es salvo esta mañana. Hay alguien al lado tuyo. Pregúntale: Amigo, eres salvo. Pregúntale. Eres salvo. Amigos, si usted no ha recibido a Cristo, usted tiene que reconocer cuatro verdades. La verdad número uno es que todos somos pecadores. La verdad número dos es que nuestro pecado. La verdad número uno es que somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios. La verdad número dos es que el pecado le conducirá, nos conduce, nos condena al infierno. Pero número tres, Cristo pagó. Derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y la verdad número cuatro es que usted, lo único que tiene que hacer es creer y venir a Jesús esta mañana, abrir su corazón y pedirle a Cristo que le salve. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Mientras el piano toca, venga, hermano, en Cristo aquí al altar. Tal vez tú tienes una necesidad esta mañana. Ven a Cristo esta mañana, ven al altar aquí. Deja esa decisión en los pies de Cristo. Tal vez no has compartido a Cristo con otros. Has sido perezoso, has sido negligente. ¿Por qué no dejas tu lugar, Cristiano, y vienes aquí al altar? Y dile al Señor: Voy a comenzar hoy. Voy a comenzar de nuevo. Ven, deja tu lugar. Joven Señor.